Seguimos aquí en Astebrueta, en esto sigue siendo la radio del fin de semana, en la sintonía de Radio Euskadi. En este programa, además de ofrecerte sugerencias para tu tiempo de ocio, también te invitamos de vez en cuando a profundizar con nosotros en la época en la que vivió Tomás Zumalacárgui. Y dónde mejor para encontrar todo lo relacionado con ese periodo de la historia que en el propio Museo Zumalacárregui de Ormaistegui. Hasta allí nos vamos porque un sábado más está con nosotros Javier Crejeta, que es el responsable del servicio de difusión del museo. Javier, Arracha el León. Bueno, cuéntanos qué tal ha ido la semana por el museo, ¿bien, no? Bien, sí, tranquila. Uh -huh. Por cierto, hablando del Museo Zumalacárregui, nuestro personaje de hoy es precisamente un Zumalacárregui, ¿no es así? Sí, exactamente, pero no es Tomás Zumalacárregui, Tomás Antonio, por ser exacto, sino Miguel Antonio Zumalacárregui, que mm. fue su hermano, su hermano mayor, eh, un prestigioso liberal en la época, y la verdad es que bastante más conocido que, que su hermano, el general carlista, hasta que éste murió. Mm. Miguel Antonio Zumalacárregui, más famoso que su hermano, como nos decías, eh, mm... Sin embargo, sí que fue más importante que su hermano, ¿no? Sí, sí, sí. al principio eh, parecía que iba a ser él el, el importante de la familia, por decirlo de algún modo. Bueno, hay que decir que eran en total 14 hermanos, bueno, ¿14? hermanos y otros, sí, y tres hermanastros. Y, y parecía, él era además de los mayores, nació en 1773, es decir, tenía 15 años más que, que su hermano Tomás, nació en Nidia Zaval, al lado de Ormezegui, y murió en 1846 en Madrid, murió después de su hermano. Es decir, vivió bastantes más años que él, en principio era más importante, al menos en, en su tiempo era desde luego mucho más conocido, pero al final va a ser el, el hermano el que se lleve el protagonismo en la historia. Y si Miguel Antonio fue más importante que, que su hermano, ¿por qué conocemos más a uno que a otro? Hombre, para empezar, porque uno fue un militar y el otro fue un jurista, y bueno, por lo general en la historia, y más en la historia del 19 español, los militares van a tener mucho más protagonismo que, que los juristas, que por lo general hacen un trabajo que puede ser muy importante, pero suele ser bastante más, más gris, mucho menos menos conocido. Uh -huh. Eso para empezar y para seguir, eh, ya lo veremos luego un poco mejor, eh, bueno, fue precisamente la propia muerte, en los dos años de, de guerra carlista y la propia muerte la que hace muy famoso al general carlista Tomás Tomalacárregui, que hasta entonces, bueno, era un buen militar, pero no especialmente conocido. Hablaremos de, de su muerte un poquito más adelante eh, De momento vamos a situarle políticamente hablando Porque creo que militó en el bando contrario de su hermano ¿no? Exactamente, además fue liberal un, un liberal, además desde muy joven eh, Ya vamos ya antes de, de la invasión napoleónica Que es cuando va a estallar, por decirlo de algún modo El, el enfrentamiento entre los partidarios del antiguo régimen Y el sistema liberal, ya él era un, un liberal conocido Y precisamente es ahora cuando, cuando la invasión napoleónica, cuando se encuentra como liberal en una situación comprometida. Para empezar, bueno, era un hombre de leyes y por tanto bueno, tenía esa vocación de, de hacer respetar la ley. ...y como la invasión no fue como, como tal, en principio fue un, una transacción pacífica... ...en la que se cambia de rey y se pone al hermano de, de Napoleón José I... ...pues él en principio intenta acatar esta transacción... ...que además en principio al menos tenía, bueno, tenía la, la obligación de hacerlo... ...porque el rey Fernando VII así lo pedía... ...y además, por otro lado, como era liberal... ...le resultaba mucho más fácil... ...bueno, pra eh, practicar su política... Con, ...con el hermano de Napoleón, liberal... ...que con un rey absolutista como Fernando... ...lo que ocurre es que esto, al fin y al cabo... ...es una ficción política y al poco tiempo... ...ya se de que, que es una auténtica invasión... ...y que los franceses están ahí en contra... ...de la voluntad del pueblo... ...y entonces lo que hace es, bueno, pues... ...no pasarse de bando, lo que hace es... ...refugiarse en Cádiz, que es donde están... ...los otros liberales españoles... ...y allí eh, hacer una política... ...por un lado liberal... Muy revolucionada, además, con unas cortes que surgirá, de las que surgirá una constitución, la primera de España, y muy progresista, incluso en toda Europa en su época, en 1812, pero, por otro lado, luchando contra los franceses. Mm. Y, entonces, en todo ese proceso, Zumal Akerri jugó un papel, podemos decir, que fundamental, ¿no? sí. sí. Sí, porque hemos dicho que era un jurista y ya para entonces era muy prestigioso y además precisamente hacer el trabajo de una constitución que es el, el conjunto de leyes fundamentales para un Estado, pues él precisamente en su trabajo de jurista va, va a ayudar mucho. Va a ayudar mucho en el lado técnico y además precisamente como liberal en el lado ideológico también. Él es, por ejemplo, uno de los que vota la, la abolición de la Inquisición, que era una... Bueno, una institución ya para entonces muy odiada, no solo porque reprimía las desviaciones religiosas, sino también las políticas. Por ejemplo, él mismo había sido perseguido por la Inquisición. Uh -huh. Había tenido problemas, por tanto, con, con la Inquisición. Sí, exactamente. Bueno, es que en esta época hoy día se nos hace más difícil de, de entenderlo, pero en esta época la desviación política, es decir, ya poner en duda, por ejemplo, el, los derechos de, del rey, ...se entendían como una desviación religiosa... ...porque iba en contra de, de la ideología oficial... Uh -huh. ...y entonces pues de, desde... ...en ese sentido había sufrido represión... ...y bueno, había tenido un, un juicio con la Inquisición... ...y andaba ahí... ...entonces no es de extrañar que él como otros muchos... ...la verdad, eh, sea partidario de abolir esta institución. Uh -huh. Por cierto, saber cuando termina la guerra... ¿Se instaura de nuevo el absolutismo? Eh, pues sí, es, ¿Sí? Que es, otra, es que es una situación, y lo hemos nuestros problemas siempre muy comprometidas, siempre estando ahí en el filo de la navaja, y lo cierto es que cuando acaba la guerra, eh, estos liberales, aunque hayan luchado contra los franceses, van a sufrir represión durante seis años, luego eh, de 1820 al 23 por fin consigue el poder también por la fuerza, y también por la fuerza en estos tres años van a ser expulsados y otra vez van a sufrir todavía mayor represión. Y yo me imagino que, que será eh, precisamente por esa por esa época cuando eh, Amundarain, del que hablábamos la, la semana pasada, seguro que nuestros oyentes lo recuerdan, eh, le dedicó a, al protagonista de hoy, a Miguel Antonio zumalacarregui esa famosa constitución en forma de, de catecismo de la que hablábamos la semana pasada, ¿no, Javier? Exactamente, que la tradujo a Luz Queda, ya vimos los dos en Guipuzcoanos, posiblemente se conocían además personalmente. Eso nos nos da una idea de lo importante que era Miguel Antonio Zumalacárgui, que era el, el guipuzcoano liberal más prestigioso más conocido, pero también habrá que recordar que ahora le llamamos a Mundarain pero él firmó, bueno, JSA sí, solo puso es. sus iniciales porque ya decíamos que era un periodo muy comprometido y en efecto así fue, escribir eso y a los pocos años vuelven los absolutistas y vuelven a sufrir represión y de hecho pues Miguel Antonio también estuvo estuvo confinado en Valladolid Claro, con los medios de la época, que no existía ni el fax, ni el teléfono, ni todas estas cosas, estar en, en una localidad de provincias era pues como estar, no en la cárcel, pero bueno, muy controlado y sin ninguna capacidad de acción política. Uh -huh. Vamos a, a hablar ahora, si te parece, eh, Xavier, de, de la relación que tenía Miguel Antonio con su hermano, con Tomás. Decíamos antes que, que los dos hermanos militaron en bandos contrarios... Eh, ¿Esto les hizo llegar a enfrentarse en la guerra o no llegaron a tanto? Eh, bueno, en la guerra como tal no, porque ya hemos dicho uno es militar y va a tener un protagonismo fundamental en la guerra carlista pero el otro es un jurista, entonces no toma las armas y no solo no toma las armas, por supuesto estaba en el bando contrario, pero eh, desde su cargo precisamente en el gobierno isabelino, en el gobierno liberal, eh, le escribe a su hermano pidiéndole que se pase a su bando y diciendo que no va a sufrir ninguna represión al revés, que él se encargará de que bueno sean reconocido sus méritos y Y todas estas cosas, pero el otro le escribe además una carta muy muy correcta querido hermano, bueno me alegro de, de que te hayan nombrado porque en ese momento le habían nombrado el presidente de la audiencia de Burgos, me alegro de tus éxitos como buen hermano que soy y de lo que me escribes eh, creo mejor ni, ni responderte, guardas silencio literalmente y, y el caso es que claro, cada cual se mantuvo en lo suyo, es decir no hay un enfrentamiento directo pero desde luego no, el ser hermanos no ayuda para que uno se pase al bando el otro, cada cual se quedó en el suyo. Es que eran muy muy diferentes, ¿no? Tomás y Miguel Antonio, eh, a pesar de ser hermanos, eh, eran, por lo que nos has estado contando durante los últimos minutos, ya no solo a nivel profesional, sino en todos los sentidos bastante diferentes. ¿Tú por qué crees que, que, que existía esa diferencia entre ambos? Hombre, además de tener 15 años de, de diferencia de edad, en la cual hace que prácticamente no se conozcan, porque para cuando nace Tomás seguramente su hermano Miguel ya había salido fuera a estudiar, Y bueno, aparte de las circunstancias de la vida, pues el estar en cada bando es lo que les hace muy diferentes. También tienen puntos en común, porque el mero hecho de... Bueno, para empezar, los dos son muy buenos organizadores, cada cual en su campo, uno en el militar y el otro en el de las leyes, pero de hecho su, su gran mérito eh, profesional, por decirlo de algún modo, es ese, que saben organizar muy bien y prácticamente de cero, uno un ejército y el otro pues todo el poder judicial de un Estado liberal que hasta entonces no existía. O sea que, en cierto modo, eso sí que tienen en común. Y luego, por otro lado, que los dos son muy coherentes y los dos sufren represión por sus ideas políticas, pero los, los dos se mantienen siempre muy coherentemente eh, a lo largo de los años. Lo que pasa es que más no Oye, al final de...